Muy interesante, según este artículo que yo he sacado, que escribe eh, la periodista Bethy Skies mm -hmm. y que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 eh, practicar eh solo hay una forma pero de practicar natural la, la gente está asustada ahora y dice a ver, pero vamos pero bueno, ¿qué, qué cantidad tengo que tomar claro, ¿no? exactamente esto se lo preguntó esta periodista Bethesk a la doctora Helena Méndez Soares de la clínica mayo y entonces ella dijo que no conocía ningún estudio que hubiera abordado este tema ¿no? <risa> <risa> pero dijo pero dijo re le respondió a Betty que, que sería posible aunque seguiría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 esta mujer, esta periodista se pregunta, bueno, ¿cómo nos aseguramos que aunque haya en el, eh, haya una buena cantidad, una buena jungla microbiana, concretamente dice ella y, y eh, un, un apartener que tuviera una gran eh, eh, flora microbiana no está poniendo nervioso ¿no? no me sale, no me sale del todo explicarlo, ¿no? entonces <risa>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 No está sexual. Exacto. <risa> <risa>